El restreno a la vista, en este caso se trata del restreno de Barro que va a suceder el primer viernes de abril. Y para ello vamos a hablar con su director, Damián Moroni. Muy buenas tardes, Karina Colioco y Sergio Comte. Damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venirnos, Damián. Bueno, contanos un poquito primero. Hay restreno el primer viernes de abril, ¿dónde? Eh, bueno, es, el, es un espacio alternativo que es en la calle Seguí, 1969. Es un espacio donde yo. Tengo como un espacio de investigación donde doy mis clases y eh, empezó todo siendo, el año pasado empezó con ensayos con público, casi como que no lo tomábamos como un estreno, pero bueno, fue tomando fuerza, la gente empezó a venir y bueno, así estamos, estuvimos cuatro meses de funciones el año pasado y, y ahora eh, reestrenamos. Es, es un espacio en una casa, eh, un espacio íntimo, uh -huh. servimos un café, es una propuesta de teatro de cámara, ¿no? Y contame un poquito qué es Barro en todo caso. Barro. Es un trabajo que se es, bueno, es mi segunda dirección. La primera vez adapté un Boisec, un clásico, y en esta segunda oportunidad fue una investigación que tres actores venían entrenando conmigo. Eran alumnos avanzados, gente que la, la trabaja, que venía de la escuela de Pompeyo de Cristina Baneda. Y bueno, me propusieron hacer un, algo más intensivo, así que se generó un, un taller de investigación eh, con estos tres actores. Y a, tra a través de la investigación, digamos, de improvisaciones, de una dramaturgia que yo fui elaborando desde la dirección, eh, fuimos creando barro. A ver, ¿no es un texto? Sí, es un texto. Hay un texto un te que escribí eh, a partir de improvisaciones, lo que yo llamo improvisaciones guiadas. Los actores empiezan a improvisar y yo desde afuera los, los hostigos de alguna manera, eh, con textos que les tiro entro del espacio y le digo cosas a los oídos. Voy grabando también. Ajá. ¿Y después eh, de ahí sale el texto final de la y obra? Yo lo, lo escribo. Ajá. En este caso dice así, por ejemplo, si tengo que adaptar es distinto el proceso, pero en este caso fue esa fue la, la forma de, de construcción del material, ¿no? Pero sí terminamos con un texto fijo y con una partitura también, un dispositivo espacial fijo, fijo ¿no? ¿Son tres actores en escena? Sí, contame un poquito de eso, Daniel. Sí, eh, son tres actores, son bueno Juan, eh, Felipe y Mariano, eh, eh, un poco son los que llevan el peso de los acontecimientos, que es un teatro basado en el actor, o sea, todo está en función del actor. no hay ninguna escenografía digamos decorativa no hay no hay nada que no se use esa es, es la forma que a mí me gusta trabajar no donde donde todo lo que lo que está en escena eh, da cuenta de que estamos haciendo teatro uh -huh. y de esa forma creo que la, la gente eh, tiene eh, la, quien, quien quien está como espectador olvida que es teatro es como paradójico no si nosotros no le ocultamos a nadie que estamos haciendo teatro no que que esto es una obra que estamos compartiendo que es un encuentro eh, bueno Ahí de alguna manera estamos invadiendo el tiempo y creo que todo es justamente por eso, porque no ocultamos qué teatro, la gente se olvida de qué teatro. ¿Y cuál es el tema de barro? Barro. Eh, el tema sería, es como una idea, ¿no? Es decir, estar en el barro uh -huh. como imagen, ¿no? Estar en el barro, como uno dice, estoy en el barro, o sea, están sucediendo cosas emocionales o lo que sea, estoy en el barro, esa imagen, y volver al barro, como si fuera algo de dos caras, ¿no? Una imagen de dos caras. Estar en el barro como una idea casi infernal y volver al barro como, como algo nuevo, ¿no? Como un renacer o Sería esa imagen, el, el porqué del nombre, que surgió cuando la fui construyendo la obra. No la tenía desde el principio, ¿no? Claro, es una obra que, por lo que me estás diciendo, tiene mucho de los actores también sí. en, su, en su faz de nacimiento, ¿no? Exactamente. Eh, hay como una reflexión sobre lo que es ser actor. Exactamente. O sea, para mí... Mientras estoy contando una historia de tres hermanos, porque hay una, hay una línea dramática para que la gente tenga un lugar donde, de alguna manera, hacer territorio, le llaman yo, es decir, algo que seguir, ¿no? Una uh -huh. línea dramática, son tres hermanos, hay una, una cuestión de, de traición de uno de ellos, eh, entonces hay una línea dramática que uno sigue. A partir de esa línea dramática, uno puede empezar a pescar algunos símbolos, algunas, digamos, claves de asociación que yo le propongo al espectador. Y es muy bueno, porque... Cuando termina la obra, hay gente que me dice, ah, a mí me pareció tal cosa, hay gente que se prende más de la línea dramática, otros que dicen que bueno, porque esto significa tal cosa. Digamos, hay una un intento de nuestro de que la gente participe. Que, el el, espectador... eso que iba a preguntar ¿se interactúa entre los actores no. y el público o no, simplemente no sé. el, el público está como espectador? El, el público está como espectador, pero nuestra apuesta, o sea, nuestra forma de, de hacer teatro, pide que el que el público interprete, digamos, que, que participe internamente. Es decir, que, que hay cuestiones que, que están abiertas a que el público le le, a, le le dé significado a eso, ¿se ¿entiende? Sí, sí. Uh -huh. Y contamos un poquito. ¿No te picó el bichito de las ganas de subirte al escenario porque vos eres más director sos actor? Sí, soy actor y estos últimos años estuve, eh, o sea como que estuve muy intensamente trabajando en la docencia y, y dirigiendo y fue como algo muy nuevo. La realidad, la realidad es que que en este momento tengo más ganas de dirigir y de dar clases y, y actuar sería si viene alguien con esas personas que uno dice, ah, me gustaría trabajar ¿no? con este director, como fue, qué sé yo, cuando trabajé con Pompeyo, ¿no? Audibor, que fue como una persona con la que yo quería trabajar y justamente en la misma obra el era la protagonista, era Cristina Banea, otra de las personas con las que yo quería trabajar. Bueno, en ese momento fue como, ah, qué bueno lo que está sucediendo porque... Eh, uno quiere trabajar con esa gente y hacer teatro con esa gente, ¿no? Pero se produce más la persona que la obra, en este exactamente, caso. Exactamente, sí, sí, exactamente. A mí me, me, me llama más, eh, incluso los actores, a veces elijo primero los actores y después el material, por ejemplo, para trabajar, ¿no? Ah, mira sí, sí, sí, vas, sí. vas trabajando sobre el actor y es, sí. es el que más te llama, digamos. Sí, sí, exactamente. Contame un poquito sobre ese espacio que tenés allí en la calle, y seguí. Sí, eh, bueno, este, este espacio es un, está en una casa. Uh -huh. eh, es la escuela de teatro Exactamente, es mi espacio donde yo investigo, entreno solo, entreno con mis actores, doy clases También doy clases afuera, ¿no? En centros culturales Pero este es un espacio más de investigación, es un espacio, eh, bueno, que está, que está ligado a, a la búsqueda ¿no? Y a, tener, a no tener límites de horarios, a poder investigar, a poder ensayar dos, tres, cuatro o cinco horas lo que sea necesario Es como que eh, me parece que eh, el sistema de salas de ahora limita de alguna manera... Eh, la, el desarrollo de las obras. Entonces la idea es que las obras se cocinen más en un espacio íntimo y que después, que como otra como otra expectativa, salgan a una sala más oficial o lo que sea. ¿no? Hablando de salas, ¿qué capacidad tiene? Veinte espectadores. Veinte espectadores. ¿Cómo se llama el lugar? Eh, abeja. Abeja. Sí. Bien, entonces Abeja tiene veinte espectadores y me imagino que para poder presenciar El reestreno de Barro uno debe tener que reservarlo, ¿no? Sí, exactamente. ¿A dónde sí, tiene que hacerlo? ¿Tiene que, que hacerlo llegarse al teatro? Sí, a barro. Uh -huh. La Obra, arroba gmail .com, Sí. ¿no? o al teléfono 4583-5185. ocho cinco entonces, y si no barro punto la obra, gmail punto com, sí. ¿no? Esos son sí. los dos lugares donde uno debe reservar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? De eh, tiempo? Cuatro o cinco días. Cuatro o cinco días. Ustedes restrenan el primer viernes de abril. De abril ¿Y sí. tenés pa pautado que arte está cuándo con, con barro en allí? En principio tenemos a proyectado tres meses uh -huh. para ver cómo evoluciona y, y ver si nos quedamos acá o, o vamos a otra sala. Eso vamos a ver. De acuerdo, a cómo evoluciona vamos a sacar conclusiones después de tres meses, ¿no? Por el tipo de, de, de, por la forma de laburar que tenés, Damián, ¿la obra va mutando en esos tres meses? Eh, no mucho en su forma, pero sí voy trabajando mucho sobre el significado de la misma, ¿no? O sea, voy trabajando mucho sobre el significado y sobre los detalles. O sea, desde hasta cómo, cómo está usando la mano un actor en un momento y por qué está haciendo eso con la mano, ¿no? Ajá. <ríe> a veces me quieren... porque soy bastante obsesivo con pues, bueno, eso, se que... se te a decir, tenés así como un método obsesivo, pero sí. bueno, a, a los actores, a, por lo menos a, a la mayoría, le gusta que alguien venga y realmente sí. los dirija, ¿no? Para eso sí. está la figura sí. del director. Sí, además que yo creo que este tipo de espacios, este tipo de propuestas, tienen un sentido para el actor eh, si, si, si, si, se, si se trabaja de una manera minuciosa, ¿no? O sea, como que el actor se está formando y... Son actores que ya tienen experiencia, pero también tienen la necesidad de seguir formándose. Son actores jóvenes, de 26 años, el más grande tiene 30. Eh, hay un chico de 19, que, que es brasilero, Felipe. Eh, o sea que son actores que están formándose y, y que, bueno, tienen experiencia, son actores, porque realmente ya son actores, pero necesitan seguir formándose. Entonces yo les digo, esto tiene sentido. Si ustedes siguen investigando, si cada función es un encuentro, ¿no? Es decir... Nos encontramos ustedes conmigo, con estas personas que van a venir a tomar un café y a ver y a encontrarse con ustedes, ¿no?, al trabajo. Por eso también lo íntimo este trabajo es como empezar a rescatarlo del teatro, de, de la idea de encuentro, ¿no? De que la gente se, no es un espectador, sino es alguien que forma parte del espectáculo, por más que no haya una interacción física. Sí, es una reunión de amigos. Y hablando de lo físico, ¿se requiere de un entrenamiento físico importante para este tipo de obras? Eh, sí, es así Sí, porque hay algunos quiebres físicos eh, eh, y hay un trabajo físico de condensación, lo que yo le llamo condensación física, como condensar la intensidad que requiere de un entrenamiento y in incluso antes de la hora todas las funciones, los actores trabajan media hora. Uh -huh. eh, como, un, como yo digo, como una idea de, de esa idea de, de profundizar el tema del encuentro. Primero se encuentran ellos, ¿no? En ese momento de precalentamiento que le podemos llamar. y después viene la obra donde se encuentran con el público y se completa o sea que el trabajo de alguna manera eh, tiene una fase que sería como para teatral es decir como un, un momento antes de la obra que también forma parte de la de la cuestión ¿no? claro forma parte de la obra porque sin ello sería bastante difícil llevar adelante por lo menos la propuesta de la forma en que vos la tenés pla planteada sí exactamente sí es como que es, es como la raíz no de la función Recordando entonces la dirección sí. para este primer viernes de abril. Almirante Francisco Seguir, 19.69. 19.79, comienzan 22 y 30 horas puntualmente, me imagino. Sí, sí, puntual. Muy bien, vamos a recordar entonces el teléfono es 4583-5185, sí. allí para hacer la reserva. Recordemos que ya tienen 20 localidades nada más, con lo cual si querés ver barro no te la pierdas y tenés que llamar con 3 o 4 días de anticipación. Damián, ha sido un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad. Muchísimas gracias para ustedes. Chao, hasta luego. Muy buenas chau, tardes. Chau. Damián Moroni, director del Barro, una obra teatral especial eh, que sale Ignacia a partir de la improvisación de los actores, que luego se convierte en texto y que se va a reestrenar el primer viernes de abril allí a las 22 y 30 horas en La Abeja. Radio Universidad. Radio Université. UBA 90.5. Frecuencia modulada. frecuencia modulée. UBA 90.5.